Hola, un saludo especial, te habla Jairo, en este momento es enero 8 del 2014, ¿Cómo pasa el tiempo, no? son las diez y 46 horas Colombia, el momento en que estoy grabando este audio y este audio está dirigido únicamente a 20 personas que son las cuales en días pasados me manifestaron su interés en que les creara una cuenta demo gratuita en mobile.asidesimple.com ¿Por qué hago esto? Pues realmente por varias razones, eh, una de ellas es también poner en práctica lo que yo estoy aplicando y enseñando en el programa de capacitación que paralelamente al alojamiento pues se encuentra disponible, me imagino que tú ya has visto alguno que otro video, si no lo has visto pues te recomiendo que veas los primeros y, y en base a la información que te va a compartir en este audio pues que tomes una decisión. ¿Qué es lo que pasa? A ver, yo... yo Voy a tratar de ser lo más conciso, lo más breve posible, te voy a explicar todo el contexto en que surgió esta idea, porque realmente esto no lo tenía presente, esto hasta hace un mes y medio fue que, que surgió la necesidad de crear este espacio. Y es lo siguiente, yo desde el año pasado pues, tomé la decisión de centrarme únicamente este año, 2014, en dos grandes áreas a nivel productivo. Una lo que es desarrollo de software, con un, un software que tengo que eventualmente tú conoces, que es software de astrología, Y dos eh, la divulgación de unos espacios móviles, pero más como soporte para para algunos eh negocios y productos que tengo montado de de hecho pues la idea inicialmente original era crear los espacios en dispositivos móviles en apps eh a raíz pues precisamente también de un trabajo del software que estamos haciendo y en ese en ese desarrollo de la idea de llevar el el, el contenido de los espacios que ya tenía creados en dispositivos móviles apps pues surgió todo esto que estás viendo hoy en día. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? El año pasado yo también desarrollé una plataforma para páginas en dispositivos móviles, no, eso también lo anuncié en mis listas, no sé si te acuerdas, y eso surgió una experiencia interesante, alcancé a montar varias páginas, eh, de ahí surgió una experiencia que me hizo optimizar el manejo eh, de las páginas, de los contenidos, las herramientas, y todo eso desembocó en lo que hoy estás conociendo de mobileacidesimple.com, que eso fue... Digamos, hace mes y medio se empezó a montar esa plataforma y hacia finales de diciembre se terminó de implementar. Eh, eso me llevó a contactar una empresa en Estados Unidos que me proveera hosting, porque de alguna forma yo estaba intuyendo que sería mucho más óptimo manejar todos los sitios que yo actualmente tengo y los que alcancé a montar con algunas personas en, en mobile así de simple, la versión anterior, la versión vieja, Eh, montarlos el, en, en un solo sitio es mucho más fácil desde el punto de administración de contenido, entonces eso me llevaba a buscar un servidor o, un, o una empresa que me diera pues unos precios más asequibles. Contacté una empresa hace una semana, les escribí contándole la idea y me contestaron que se les hacía pues bastante interesante y les llamó mucho la atención el programa de capacitación que estaba montando. Ese programa inicialmente yo lo monté fue pensando en dar soporte a mis usuarios porque de alguna forma eh, la idea es que ellos potenciaran sus sitios y lo lo alcanzaran a, a usar de forma adecuada y eso lo alcancé a hacer pues el año pasado con unos 10 sitios creo que alcanzamos a montar entonces eh, u, algo que de de las herramientas o o de lo que desgasta muchísimo precisamente es el soporte entonces pues lo más sencillo era crear vídeos tutoriales donde yo les enseñaba qué hacían con las herramientas que yo les había implementado y eh, ya puntualmente contestar algunas preguntas que surgieran, pues era mucho más, eh, es mucho más asequible en cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, compartí esta idea con esta empresa, les gustó mucho, me hicieron una propuesta interesante, un ofrecimiento digamos, de hosting interesante porque ven un potencial grande en cuanto a que puede haber bastantes personas interesadas en, en adquirir sus servicios a través mío, o sea, pues yo yo realmente estoy subcontratando, yo estoy vendiendo el alojamiento pero yo realmente lo que estoy haciendo es comprando alojamiento a esta empresa y en la medida pues que tenga más personas, pues eh, ellos también ganan entonces es una relación gana-gana interesante entonces me hicieron una, una oferta interesante eh, que la cual pues te quiero compartir a ti, qué es lo que pasa realmente, bueno ya, ya me imagino a estas alturas ya tienes claro que es lo que se pretende con esto, la idea es tener un espacio web de dominio.com alojado en la plataforma que yo estoy administrando y paralelo a eso lo que hice fue crear un sistema, un CMS para que los contenidos los manejaras tú directamente y Eh, con, eh, eh, como apoyo pues he venido creando este programa de videos tutoriales donde enseño cómo usar las herramientas específicamente las herramientas que tenemos ahí montadas y cómo cómo cómo optimizar también las técnicas y estrategias de mercadeo que yo he venido aplicando, aprendiendo y conociendo en los últimos años. Entonces, digamos, es, es un producto bastante completo, bastante completo. Entonces, digamos que yo ya cumplí el objetivo ahorita, que era hacer la prueba. Yo ya tengo ahorita 20 sitios que están funcionando, entre los cuales debe estar el tuyo. Probablemente no le has hecho nada, ya, ya he estado chequeando, de algunos que ya han modificado contenido, hay otros que no. Y digamos que más o menos es entre el 50 y el 60% ya de los sitios están Funcionando, pues las personas están haciendo o, o, o sus dueños están haciendo sus primeros pinitos, sus primeros pasos y están haciendo ejercicios. Y hay otros que, que están tal cual como los dejamos. Entonces, eh, a mí lo que o lo que me interesaba era ver el sistema de, de, de generación de los diferentes sitios, eh, las preguntas que me hacen y digamos que, que, que es funcional. O sea, lo que en caso de que nos crezca mucho, que lleguemos rápidamente a los 100, que yo me había presupuestado y de pronto no sé si, si, si me motivo y aplico bien estas técnicas que te estoy enseñando, en la misma obligación de este producto, pues se pueden hacer cosas más interesantes. En ese caso, pues tendría que contratar una mejor máquina y la migración, digamos, sería transparente para ti. Eso no, no, no te afectaría. Esto ya sería un manejo puro back end y, y que tiene que, que, que ver con mucho con lo técnico. Entonces, qué es lo que pasa? Este es un producto que se va a vender en 219 dólares o 380 mil pesos colombianos más o menos ese es como el, el el el valor final del producto que se va a vender eh, eso incluye pues la puesta en alta y el primer año de, de sostenimiento y alojamiento en el espacio digamos que esa es la propuesta más económica a largo plazo se puede adquirir pues pues propuestas más económicas eh, de un solo pago pero pero por menor tiempo no que son un mes tres meses o seis meses Eh, yo normalmente recomendaría mínimo 6 meses si realmente estás interesado en, en tener un sitio web orientado a la comunicación adecuada de tus proyectos y servicios bueno, eh, por lanzamiento que fue la oferta que te hice a ti y, y, y que actualmente hasta ayer estaba disponible era eh, no 219 dólares sino 147 dólares esto más o menos serían 250 mil pesos esto es un precio de, de lanzamiento que hasta ayer estaba vigente, digámoslo. Eh, ¿Por qué? Porque es que ya te ya te explico esta gente me hizo pues una oferta más interesante. Pero, pero, pero y ese es digamos que el la, el valor que voy a ofrecer internamente a mis a mis usuarios, a mi a, a la gente de mi boletín de mi correo. Pero en la página va a estar publicado 219 380. O sea, personas que lleguen por primera vez a este espacio a través de todas las campañas que vamos a implementar, pues ese va a ser el precio. La oferta que yo hice hace una semana, 147-250 mil pesos, pero solo a las 20 personas, solo a ti y a las que me están llegando este audio, voy a hacerles esto, esta oferta de 99 dólares o 185 mil pesos. Esto sale muy muy económico, o sea, realmente es como si estuvieras pagando solo cuántos 99 y 12, hagamos ese ejercicio rápidamente. 99 dividido 12 es como si estuvieras pagando 8 dólares 25 el mes o 15.416 pesos colombianos el mes haz de cuenta que estás pagando ese hosting por un año y estás recibiendo que el dominio punto com gratis que te vale 13 dólares y el programa de capacitación que yo estoy montando que le puse un precio me dijeron bueno eso cuánto puede costar diciendo no, pues no se lo estoy regalando a mi gente me dijeron no eso tiene que ser un precio usted puede vender eso perfectamente y después que en cuenta claro pues yo puedo vender esto perfectamente independientemente de que alojen o no sus sitios web en esta solución Y, ...y le colocamos un valor de 97 dólares por el programa de capacitación... ...aunque ese va a ser gratuito para quienes eh, estén alojando sus sitios... ...entonces vamos a hacer eso... ...vamos a, a crear ya 50 sitios profesionales... ...esa es la meta, hacerla ahorita este mes, en enero... ...50 sitios profesionales que ya estén funcionando con sus dominios.com ...de esos 50 potencialmente hay 20 que estás tú y las otras 19 personas... Yo más o menos calculo que entre el que son los que ya modificaron entre el 50% del producto les puede interesar, pero solo a esos 20 se lo vamos a dejar en 99 dólares o 185 mil pesos. Más tarde, hoy enero 8, voy a enviar un correo a toda mi lista de personas ofreciéndoles este mismo espacio, pero en 147 dólares o 250 mil pesos. Eso, precios los mantengo solo a los 20 eh, que, que eres tú de los 99 dólares o 185 mil pesos hasta el momento en que completemos los 50 sitios web profesionales ¿sí? eh, que eso puede ser o en dos días o, o durante todo el mes de enero no sé, o sea la verdad pues, pues normalmente mi experiencia me dice que este tipo de ofertas pues la gente las aprovecha rápido más o menos a la semana, ya se están cumpliendo los cupos eh, cuando están realmente interesados, entonces pues te quería compartir esto esto es solo a las 20 personas, grabé el audio porque es que me, me resultaba más cómodo grabar el audio que, que ponerme a escribir y echarte todo, todo detallado en texto pues es mucho más rápido y también pues para que vayas visualizando estrategias eh, de mercadeo yo desde hace mucho tiempo tengo tu confianza ganada eh, porque eres un suscriptor de mis espacios eh, de estas 20 personas, varios me han comprado productos, otros creo que no, entonces digamos que ya yo ya he hecho, tú ya eres un cliente mío fidelizado de otro escenario y ahorita te estoy ofreciendo un nuevo producto es muy probable que que si tú realmente necesitas el producto, ves los beneficios que te estoy ofreciendo, aprovecha la oferta económica, pues seas un cliente mío en este nuevo producto que estoy desarrollando. Bueno, otra cosa, los videos los he estructurado para hasta marzo 14, yo realmente este es un proyecto que no le pensaba dedicar mucho tiempo, porque te digo ya tenía otras cosas, pero me puse a pensar bien y a diseñar y planificar bien y si sí le podemos dedicar un tiempo, más o menos unas 5 horas, pues para unas 50, 100 personas a la semana o puedo contratar a alguien que haga eso. Y la clave es tener los videos tutoriales lo más pronto posible. Pero, como te das cuenta, son muchísimos videos tutoriales. Quiero darme mi buen tiempo entre uno y otro. Entonces los programé para que cada dos días, más o menos, estoy publicando un video. Eh, sacar un video tutorial me consume entre una y dos horas. Entonces es un tiempo que, que podemos dedicar para hacer esto. Entonces, esta es mi oferta. Aquí estás viendo muchas técnicas que espero que tú algún día aproveches directamente con tus productos y tus servicios. Y, y pues, si, si te interesa, pues seguimos en contacto. Entonces un abrazo y estamos hablando. Chao.